チャイナダウン。 Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de LKBP Radio Chinatown. En el programa de hoy estrenaremos una nueva sección, Chinatown Deluxe. Esperando que os guste, os dejamos con el sumario. Sumario: sumario. q u e digno Valmiñor. Roca Aguje: Chinatown Deluxe. Y Hacienda Culturista: q u e digno Valmiñor. Coméntase q u e paviando de Rodríguez. Seika Rodríguez t u v o un percance en un lavabo portátil.、Oh. Vinco c u d e s y Roy están fasta. Pop Esponja de Camus, tengo un dedo torto.、Oh. Esta semana, a u g a en Playamérica, a sigue fría de carayo. Última hora, después de su intervención en entrevista a SLKBB, Roger Destroyer, temas y opciones de sacar a Pilila. Nuestro idioma es muy rico, muy extenso nuestro vocabulario y el mismo objeto en muchas ocasiones. t i e NOMBRES e n VARIOS PERO SIN DUDA ALGUNA EL QUE MÁS NOMBRES TIENE ES EL FALO EL PENE RABO,NABO,PICHA,POYA,TRANCA,PIJA VERGA,CHORRA,COLA,PORRA,PITO,MANGO,PILILA MINGA,TIPOTE,CARAJO Tiene NOMBRES MIL Los putos anuncios otra vez. Vaya mierda. Si quieres escuchar la programación de LKBB sin cortes publicitarios, no te lo pienses. Únete a ChinaWide Premium por tan solo 5 litros de licor café al mes. Es ChinaWide. Los polítonos del verano en Radio Chinatown. Fiesta ¡En la fiesta de Blas! ¡En la fiesta de Blas! Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Yo soy Roger Destroyer. ¡Yo soy Roger Destroyer! Síguenos y disfrútalos. Bienvenidos a Rock Anuje, el mejor programa musical de todo Ni Gran. Rock, entrevistas, fan, conciertos, funky, actuaciones, ska, revistas, movidas, chutes, festivales, maquetas, rayas, quedadas, canutos, pirras, locales, botellones, r i g i y ritman blues, tía, nenas, pibas, churris, todo esto y mucho, mucho más en Rock Anuje. Esta semana en Rock Anuje recordaremos una banda local ya desaparecida: Los Alcohólicos de Gochos Party. Los gochos antes molaban, pero desde que tocaron con Cañita Brava se les subió a la cabeza. Se conocieron en una reunión de alcohólicos anónimos. Os dejamos con su Gocholandia. Bienvenidos a este lugar donde, si quieres drogar, las、no、de cultivar. Aquí hay vida, hay libertad. Hola, chulis. Hoy estrenamos una nueva sección en el EKBB, en la que hablaremos de los últimos cotillos del b a l Miñor. ¡Empezamos! Se están ultimando los detalles del acontecimiento más esperado del año: A boda d Aneta Maruja. ¡Va al Miñor Lovers! El hermano miñorano de Rafa Mora le ha salido un nuevo competidor, Danilo. o e s guapo de carayo! Hay rumores por la zona de que Silvia ha encontrado el amor. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Y como criatura del amor de esta semana, el Adi Lover Gabrulo se sincera en exclusiva para LKBB. Las madrileñas son mi debilidad. ¿Viste? スペシャルフェスタスでカモス、ドミング22、あす2時の間、バンダーシュ a ベニルでトロソ、あす5時の間、あす8時の間、あす8時の s あす10時の a あす10時の間、あす2時の間、あす2時 a 間、あす2時の間、あす2時の間、あす2時 a 間、あす2時の間、あす2時の間、d す2時の間、あす2時の間、あす2 e の間、あ n 2時の間、あす2時の間、あす2時の間、あす2時の間、あす2時の間、あす2時の間、あす2時の間、あす2時の間、あす2時の間、あす2時の間、あす2時 i 間、あす2時の間、あす2時 a 間、あす2時の間、a tarde。 エポ・ラ・ノイテ、ベーベンアカゴダス・オーケストラ・フィラデューフィア・デネマ。マーティス 24. バンダで牧やリア・デ・リバダビア、アス・ドア・ダ・タッデ。エ・ベーベンアカゴダス・オーケストラ・アバニコ・エ・マーベヤ。エ・メーコレス 25. アス・オーケストラ・デ・アス・トゥ・ディヴァディオ・アス・オーケストラ・オーストラ・オーニンブ。 Y hasta aquí la tercera emisión de l k b b Radio Chinatown. Esperando que os guste, nos vemos la semana que viene. Nos dejamos con sus satánicas majestades.